Hola, buen día, Pali. Eh, Roxana, sos candidata a secretaria general de la lista celeste y blanca de ATE eh, para renovar el Consejo Directivo. Hay elecciones en agosto. Eh, bueno, un desafío, Roxana. Sí, la verdad que sí. Eh, no es que no... Fue de último momento, pero eh, verlo en concreto, la verdad que te pone en otro lugar. Uh -huh. eh, si bien hacía ya... Eh, dos años de este mandato que, que Ricardo, nuestro compañero, ya nos había anunciado de que no iba a seguir. Eh, bueno, nos encontramos en esta situación de ver quién de nosotras, porque la mayoría son mujeres, ¿Ah? eh, iba a estar eh, en, en la lista para las elecciones próximas. Así que, bueno... Sí, asumiendo este desafío, eh, esperando, si ganamos las elecciones, poder este llenar las expectativas de los compañeros y las compañeras que, no solo de mi agrupación, que han puesto ese voto de confianza en mí, sino también del resto de los compañeros y compañeras de la provincia. Así que, eh, de esta... la verdad que sí, para mí es una gran responsabilidad. Eh, eh, Roxana... No quiere decir que en este cargo que tengo ahora no lo tenga, pero como un poco más fuerte. Claro. Eh, ¿Destacás la presencia de mujeres en la lista? Sí, en toda la lista de la ah. provincia. En realidad, nuestra agrupación, eh, que es la Celeste y Blanca a nivel nacional, la René Salamanca, ah. eh, lleva eh, en todas sus listas eh, secretarias generales mujeres y en su mayoría de consejo directivo somos mujeres. Ah. Eh, por ahí no hemos tenido... En casos de, como vamos en unidad, en toda la provincia, bueno, ahí hemos estado un poco más este, mechadas las, las, eh, los cargos, pero, pero en, los, en las provincias donde, donde conducimos, en las, en las zonas donde conducimos, somos mujeres las que vamos todas en la lista. Claro. Eh, ¿Tenés el respaldo de Ricardo Araujo? Eh, ha salido este, públicamente claro. bueno, y, y, y, y a, a bancar tu, tu candidatura. Sí. Eh, el apoyo de Ricardo es para mí, la verdad, que es un orgullo porque es un compañero con el cual me formé. Eh, yo vengo de, de una lucha si fue larga para nosotros en Canal 3 Mm. Y ahí en una asamblea fue donde yo lo conocí, mi hermana ya militaba en ATE y la verdad es que yo estaba muy, de, eh, como a muchos le pasa, estaba muy decepcionada de la política y creía que todo era igual. Mm. Entonces, este, eh, cuando tuvimos que pelear en Canal 3 por, por ser reconocidos como trabajadores, y trabajadoras este fue ahí en una asamblea donde lo conocí porque no quise firmar un contrato eh, equiparado uh -huh. eh, un perdón un contrato monotributo uh -huh. que teníamos que renovar estábamos en plena lucha y la verdad que este si no hubiese sido por esa claridad que tuvo en ese momento tanto yo como como un, Un grupo de mis compañeros que estábamos en esa lucha, que éramos monotributistas, no, no hubiésemos ganado. Claro. La verdad que fue así. Y el único gremio aparte que nos reconoció como trabajadores precarizados. Porque está, no, no, hay, no hay otro gremio en la provincia de La Pampa que te lo reconozca y que luche por vos y que te y que te dé de, de la democracia sindical de que tanto hablan, pero este, que no la... No la no la cumplen a la hora que la tienen que cumplir. Así que yo soy un ejemplo de eso. De que tuvimos que pelearla para que en el momento que yo era precarizada, mis compañeros me eligieron como delegada y tuvimos que pelearla hasta en la asociación de Claro. Eh, Roxana, no se consiguió la unidad, eh, porque bueno hay otra lista, hay una lista opositora. Eh, sí, sí, se, no, se hizo el intento nos pone muy contento eso. ¿Ah? A nosotros nos alegra principalmente a las mujeres. Nos alegra muchísimo este desafío, porque para nosotras es un desafío. Y, y la verdad que si lo pongo en el tono y en el plano gremial, eh, me hubiese encantado que las compañeras y los compañeros siguieran en la conducción como nosotros, porque están en la conducción. Todos tienen cargos, en el, la mayoría del, de la lista tienen cargos actuales en el, en el gremio, uh -huh. Este, se les han creado departamentos a los compañeros para que participen de la vida gremial, o sea. Pero bueno, este, por otro lado, me pone, nos pone a nosotras, a las mujeres del sindicato, muy contentas, porque eso quiere decir de que, no solo de que tenemos que, que, que militar aún más, que ya sabíamos que teníamos que militar más porque íbamos a ser mujeres y que la, la situación política no nos iba a ser fácil, No nos va a ser fácil si ganamos. Este, eh, la verdad que te, tengo como esas dos sensaciones. Por un lado, me pone feliz porque quiere decir que el sindicato también es una herramienta de enseñanza, no solo de defensa. Y, y por otro lado, este, no haber llegado en unidad con los compañeros y las compañeras de la otra lista, bueno, eso también habla de la democracia sindical, digo, porque... También entendamos de que como yo y como ellos somos compañeros que no teníamos lugar en ningún otro sindicato, no nos reconocían, no nos dejaban luchar. Entonces este, este, esta ATE les abrió la puerta tanto a mí como a ellos para, para formarnos, para, para ganar derechos. Así que está buenísimo, bienvenido y y ojalá este, después de las elecciones, gane quien gane, este, sigamos, eh, por lo menos por nuestra parte va a ser así, pero si no ganamos y quedan los compañeros, siga siendo el mismo sindicato que conocía hace ocho años. Claro. Eh, Rosana, eh, analizando así los empleados estatales, ¿qué, qué, qué, sector, sí. ¿qué sector necesita este, más acompañamiento? Eh, ¿Qué sector está más desprotegido eh, de, de, de todo el Estado? Eh, o... Mira, mm. yo creo que la desprotección más grande que tenemos es la 643 Además de la 2871, ¿no? Sí. La 2871 es una ley nuevita sí. Que se logró con la lucha también De los compañeros y las compañeras precarizadas Pero hay un grave atraso en la ley 643 Y esto lo que hace es atrasar todos los convenios mm. Pero la 643 es una ley meramente Se quedó meramente administrativa Que fue creada para eso Y la verdad que la administración pública ha desarrollado tantas actividades y, y tantos este, lugares nuevos de trabajo que, eh, bienvenido sea, ¿no? ¿Sí? Que, que suceda eso, que el Estado genere esas cuestiones. Pero tiene que ver con que eh, desprotege a, a muchos trabajadores y trabajadoras en esa situación. O sea, es una, es una ley que... Imagínate que estamos, por, a partir de la categoría 4, estamos por debajo, son pobres, indigentes. Claro. Entonces, este, tenemos una, un, un, un proyecto presentado que, bueno, lamentablemente se ha, se ha podido discutir que fue la readecuación de la escala salarial, no porque sea un, un capricho, sino porque tiene que ver justamente con que debemos readecuar esa escala ponerle en, en números, en, no solo en sueldos, sino en números, en porcentaje, eh, la situación de la escala, la diferencia de la escala salarial para que este, tengamos sueldos reales y no puede ser que tengamos categorías, que cobremos lo mismo, mm. eh, que nos diferencie solamente la antigüedad o un título universitario. Eh, deja de ser una escala salarial y achata la situación de todos los compañeros y las compañeras, así que... Eso principalmente, y después la ley 2871, que bueno, hemos logrado también la reglamentación del ingreso de la 2871 a las leyes correspondientes, que 643, 1279 y convenio, sí. que no estaba previsto eso, eh, la forma de ingreso, porque se regía solamente por la 643, los compañeros van a tener su antigüedad, se va a respetar todo eso. En realidad la antigüedad se respetó siempre. Sí. Lo que no tenían los compañeros era una cuestión, perdían la estabilidad laboral claro. durante el proceso que se volvía a hacer eh, este, contrato equiparado. Así uh -huh. que a la ley, a cualquiera de las leyes. Eh, pero bueno, yo creo que tenemos específicamente y, y esencialmente una deuda y hay que recomponer eh, el estatuto de la tres porque es la ley marco de todas las leyes. Claro. Nosotros tenemos este, postergada esa ley. Eh, no adecuada a los trabajadores, a las necesidades y funciones de los trabajadores y las trabajadoras. Mm. Bueno, entonces todo, todo el resto queda claro. este, en la misma situación. El... Con diferencia salarial, pero igual. Sí. El gobernador electo, Sergio Siliotto, habló de agilizar el Estado, eh, que no sea tan sí. burocrático, por lo menos prometió eso y eh, eh, que va a ser su gestión. ¿Esto eh, por ahí es aprovechado por los gremios? Eh, pienso para pedir una modificación y avanzar en una modificación de la C43. Sí, eh, en realidad, mira, eh, creo que no, no pasa mucho por, por lo burocrático, ah. porque creo que cuando una cuestión burocrática está sistematizada y tiene eh, agilidad, eh, lamentablemente nosotros como trabajadores estatales y trabajadoras tenemos que caer en una burocracia porque tiene que haber un control. Sí. Tenemos deberes, derechos y obligaciones, ahora. Si eso está enmarcado dentro de un sistema que sea ágil para el trabajador o la trabajadora, eh, que, sea, que le permita este, generar y, y hacer sus funciones este, en condiciones óptimas, eh, no creo que pasa mucho por los burócratas, sino tiene que ver con una, con una cuestión este, eh, de sistematización. Eh, esa es la realidad. Pero bueno... Lo principal y lo que esperamos que el nuevo gobernador este, pueda plantear en las, y se pueda debatir en, las, en la mesa paritaria general, aparte de la salarial, es eh, poder rediscutir la ley 643, no. eh, hacer una escala salarial real y que nos devuelvan los derechos en gobiernos constitucionales democráticos como esto nos devuelvan los derechos que nos han cercenado por la norma jurídica de facto en la época de, de los milicos. Creo que eso sería un gran ejemplo en nuestra provincia porque nosotros todavía tenemos en la C-43 congelada la ley de, eh, profesional y técnica y, y tenemos convenios colectivos de trabajo caídos en nuestra provincia desde el año 91. Así que la verdad que sería... Este, un gran paso para el gobernador próximo de poder discutir y debatir la ley 643 y que por fin pongamos este, una, una estructura dentro del Estado donde los compañeros y las compañeras tanto en los municipios como en la provincia dejen de cobrar 100 pesos la hora. <risa> Eh, Roxana, te hago una consulta sobre la sí. conferencia de prensa de ayer que realizó la lista multicolor, eh, sí. la, la opositora. Eh, habló de burocracia sindical. Eh, sí. ¿Te sentís parte de, de lo que dijo Luciano? No, por supuesto que no. No, no. No, no, yo... Este, eh, la verdad que hay palabras que cuando nosotros militamos... Eh, lo mismo que escuchaba decir los otros días que pertenecía a un partido político que era la Corriente Clasista y Combativa. Digo, hay algunos compañeros y compañeras comunicadores sociales en algunas radios o medios de comunicación que eh, digo, a mí me encantaría muchísimo porque, digo, porque yo también lo aprendí, ¿no? de poder hablar sobre cuestiones informándome un poco mejor. La verdad que la burocracia sindical se refiere a gente que nosotros detestamos. Y, y yo creo que los compañeros a nosotros nos detestan, podemos ser contrincantes en una lista, pero hemos demostrado que no somos burócratas sindicales y, la, y el, digo, tenemos un archivo entero y nuestra provincia no es tan grande como para que no nos conozcan y sepan que siempre hemos estado en la calle... En las paritarias las hemos peleado de punta a punta, que somos laburantes, eh, que somos te, compañeras y compañeros que, que, por ejemplo, no cobramos sueldo, no tocamos plata del sindicato, nos movemos en nuestros vehículos. Este, tratamos siempre de agotar la vía este, gremial antes de llegar a un conflicto, pero no porque seamos unos tibios o porque no nos gusta la lucha, de hecho creo que somos el, el gremio que más en la calle ha estado, sino por una cuestión de, que, de resguardo de los compañeros, y eso lo hemos entendido, digo, te lo habla una persona que, este, una mujer que viene de prepararse y de, de, viene de, de una situación donde yo no podía hablar dos palabras, y muchos de ustedes que están ahí en la radio son compañeros míos del canal y me conocen, que soy verborrágica, que. Que, este, que he podido ampliar esta, esta postura política gracias al sindicato y, y entender un montón de, de cuestiones que tienen que ver con los trabajadores cuando estamos precarizados y no podemos este, salir a prender fuego todo porque es el único plan que tenemos para nuestros hijos e hijas. Entonces, este, me parece que que hablar de la burocracia sindical, no creo que los compañeros se hayan dirigido a nosotros, y si fue así, la verdad es una pena. Eh, bien, Roxana, eh, seguramente de acá a agosto, cuando sean las elecciones, hablaremos eh, de, bueno. de, de otras cuestiones. Eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. Sí, en realidad, invitar a todos los afiliados, y no afiliados a ningún sindicato, este 7 de agosto, mm. no solo a votar la lista celeste y blanca, sino a votar. Mm. Eh, es lo importante, eso es lo que hace que, que las conducciones de los sindicatos sean representativas y que, y, que, bueno, y que el gremio está abierto para cualquier situación que necesiten, como siempre, eh, y, y que necesitamos un Estado que sea para el pueblo y para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Así que es una lucha que tienen la obligatoriedad los sindicatos porque es la herramienta. Eh, gremial. Eh, así que el 7 de agosto los invito y las invito a todas a que participen, a votar, que pueden ya venir a consultar si, si están en el padrón a los compañeros que, que son precarizados porque eso también es porque quiero que quería aclarar, uh -huh. perdón, que me extienda. Este, los compañeros y compañeras precarizadas, este, nosotros por estatuto ellos no... Nosotros nos nucleamos y todo, pero no no hacen el aporte de la cuota sindical, pero sí son trabajadores y trabajadoras, así que en defensa y en derecho tienen, obviamente el sindicato tiene una herramienta puesta ahí, mm. pero este, hay muchos compañeros y compañeras que se han afiliado nuevitos y por ahí no aparecen en los padrones, pero eso no quiere decir que no coticen, tiene que ver con una cuestión este, de tiempo que te pide el estatuto. Lo quiero aclarar porque por ahí hay muchos compañeros y compañeras de los pueblos y van a pensar que porque están precarizados no pueden votar. No, sí, sí pueden votar, están en los padrones, así que este, los invito el 7 de agosto y las invito a que, a que participen de este hecho democrático, de este acto democrático también. Bien, Roxana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, la palabra de la candidata a secretaria general, eh, Roxana Rechimor, de la lista Celeste y Blanca. Elecciones el 7 de agosto próximo en ATE, el gremio de trabajadores y trabajadoras del Estado Provincial. 8.39 minutos. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunitario.